Hola, Muy buenas noches, ¿cómo les va, motomaníacos? Aquí arrancando una nueva edición de este programa dedicado al mundo del motociclismo. Hoy es 4 de marzo del 2025, estamos arrancando el tercer programa del segundo ciclo aquí en FM Minty Rock 104.7 MHz. Tenemos a Diego en la operación técnica, como todos los, los martes. Este, así que bien, vamos a estar dando la clasificación de MotoGP, lo que se realizó. También estaremos con algunos audios de Futosequitas Independiente, que estamos cumpliendo este fin de semana cinco años como grupo. Así que e s t o muy contento de poder llegar hasta esta fecha tan importante. Ya cinco años, la verdad, que, que es un número para, para poder llegar. Así que, bien, acá estarán viendo a, mis, a mi acostado, está Alejandro Faber, que es un compañero. hoy Estaba sacando la cuenta más o menos ocho años, me parece, que nos conocemos. Buenas y... noches, Alejandro. Buenas noches, Mario. Y bueno, desde ya muchas gracias por la invitación y también aprovechar a, para saludar a todos los mo motomaníacos que nos están escuchando. Bien, perfecto. Este, con Alejandro vamos a estar charlando sobre el evento que participamos este fin de semana, que se denomina la vuelta del partido de Tres Arroyos, organizado por el grupo Por la Huella. Estuvimos participando tanto el sábado como el domingo, así que este, tenemos. Bastante para conversar referido a ese tema, así que bueno, vamos a arrancar con la tanda publicitaria, un temita musical y ya arrancamos con la entrevista con Alejandro Faber. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas, descuentos con cuenta DNI. La REA 198, esquina Reconquista. Consultas 2983-501878.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 Esta entrevista en Motomaníacos m o t o b o x Bien, continuamos aquí en Motomaníacos. Bueno, lo que habíamos prometido.、Eh, hoy convocamos,、eh, si quería participar del programa, a Alejandro, que estuvimos compartiendo el fin de semana.、Eh, travesía rural nuevamente, después de un tiempo retornando a hacer un evento ya de dos días, porque hemos tenido salida esporádica, pero la verdad que hace rato no me sumaba. A una iniciativa de, de dos días seguidos de travesía rural. Así que bueno,、eh, vamos a arrancar con la reseña de, del día domingo, que fue domingo y lunes, fue el evento. Así que bueno, fuimos convocados al Campi los Camioneros,、eh, aproximadamente a las 9 de la mañana. Y bueno, ya había gente de, de la zona que había, que había llegado el día anterior. Así que bueno. Nos sumamos lo de Tres Arroyos y, bueno, con una breve charla técnica y explicativa de, de lo que vamos a realizar ese día.、Eh, arrancamos más o menos, creo que a las 10 de la mañana, me parece que arrancamos más o menos. Así que, bueno,、eh, la primera salida fue del camping de los camioneros hasta、eh, Cascallares. Salimos por ruta. Y ahí, bueno,、eh, vamos contando el resto del recorrido. Que acallaré y fuimos por ruta y después ya arrancamos con sectores de tierra. Exacto, bueno, Mario, de nuevo gracias por, por invitarme. Yo, si bien estamos juntos, participamos de, la, de aquella primera edición que se hizo por una idea de ...de Matías Boicochea, que es quien de alguna manera todos los años va como pinchando, digamos, para que esto se siga haciendo. En algún momento se hicieron dos travesías al año. Después, bueno, para época de pandemia, por supuesto, estuvo suspendido. Y bueno, en esta edición, que fue la séptima, se siguió con la modalidad de dos días, recorrida de, por caminos rurales, como bien vos decías, algo de ruta primero. Y por ahí, bueno, aprovecho de mencionar: en este año tuvimos que hacer varias modificaciones porque de la, del recorrido original.、Eh, Tuvimos que ir tocando, cambiando de acuerdo a los registros de lluvia que íbamos recibiendo. Decíamos, bueno, por este camino no, por este otro sí. Por eso también creo, sin temor a equivocarme, que en esta edición fue la que más asfalto se hizo, porque tuvimos que hacer varios enlaces de asfalto como para evitar caminos que, si bien no estábamos seguros que estuvieran demasiado inundados, pero bueno, así todo.、Eh, Tuvimos caminos inundados y aprovecho y continúo con la reseña. Desde Cascallares hicimos、eh, ya por tierra hasta el balneario de Cascallares, ahí cruzamos el puente y fuimos hasta la Cascada Escondida. Hasta la Cascada Escondida no tuvimos inconveniente, pero nos encontramos a la salida de la Cascada Escondida, como yendo para Irene, ya con unas cuatro o cinco lagunas importantes. Y bueno, y ahí en ese momento queda, vos estabas presente y quedaba por decidir ahí qué hacíamos. Bueno, alguien había pasado el día anterior en camioneta, dijo: Esto es entoscado, no hay problema, es firme. Yo no soy justo el más corajudo para largarse, así que bueno, alguien se largó y. Yo tampoco、pasamos. tengo tanta experiencia en el bodeo、no, tampoco. No, no, no, tal cual. Pero bueno,、eh, yo si alguien pasa, lo sigo. Pero bueno, fue así. Alguien ya con más, más cancha en el tema pasó, vio que, que estaba firme. Y, y bueno, las veintipico motos, no recuerdo el número exacto, pero más de veinte motos éramos, pudieron pasar sin problema a las tres, cuatro, cinco, mejor dicho, lagunas. Y bueno, y así fue que emprendimos、eh, viaje. Entonces, para la s el g u n d a e segundo punto, que fue la Cascada s i f u e n t e s Que bueno,、eh, gente que vino de afuera tuvo la oportunidad de verla eh, eh, como no habitualmente estaba, porque el río estaba muy crecido, así que la cascada tenía muchísima agua. Sí, yo te digo la verdad nunca la había visto, a sí, la cascada nunca la había visto en esa condición de, de caudal de agua, nunca había visto. Claro, ¿no? Así que fue.、Eh... Estuvo interesante porque fue para algunos un espectáculo interesante. Sí, sí, de hecho,、sí. para gente misma. Yo ya había tenido oportunidad de verla más crecida todavía, pero gente misma de Tres Arroyos nunca la había visto así. Así que fue un espectáculo interesante. Y bueno, y de ahí tomamos u n o s mates y seguimos ya para lo que fue el tercer destino: que era Puente Viejo, la usina vieja ahí en, en Oriente, que ya、eh, era el punto para comer. Así que llegamos, ahí relajamos un rato. Ya la comida estaba casi lista, era calentarla nada más. Así que tuvimos la oportunidad de hacer un poco de camaradería, comer, disfrutar de, de ese momento. Todo el día nublado, viste que Mario, el sol no, no, por no, suerte no salió. No, no salió, mucho,、claro. pero la verdad que la humedad、sí. pegaba, pero sí, sí, de una sí, forma sí. importante. porque uno, la verdad... la Yo realmente siempre la campera la trato de llevar por precaución,、sí. porque puede haber alguna caída. Bueno,、eh, la campera sabemos que algo te puede salvar de acuerdo a la caída que tengas, pero bueno, la verdad que estaba para bravo para aguantar la campera, pero bueno, yo decidí hacer la vuelta con la campera, que el sábado fue lo más bravo,、eh, el día más, más crítico, digamos, de, de, de sofocante de calor. El domingo estuvo un poco más, mucho más aliviado, pues ya arrancamos con otro aire de la mañana. Pero bueno. Eh, lo del almuerzo que hicimos ahí en el Puente Viejo estuvo genial. La pasamos bárbara. Y, la pasamos bárbara. Había mucha gente que no conocía el lugar. Y tampoco en la situación que estaba también、eh, este, este año con el caudal de agua. También era todo distinto. Porque yo tampoco le había visto. El agua casi estaba llegando al puentecito de cruce de los dos partidos. Estaba casi al borde. Que ha pasado también a veces. Sí, sí, sí. De hecho, yo tenía la, la opción de volver por el camino que habíamos entrado, por Puente Nuevo, porque ese puentecito suele inundarse. O sea, pasa el agua por arriba. Y ahí, cuando pasa el agua por arriba de ese puente, no está como para cruzar igual que las lagunas que habíamos pasado. Ahí el agua corre y corre. O sea, ese puente, si no se ve por el agua, no hacerse el loco, no pasarlo porque es, es bravo. Pero bueno, estaba al descubierto, así que de ahí pudimos hacer la, la pasada por el puente. Fuimos hasta Copetonas, ahí hicimos el reposte de combustible. Y aprovechamos que esto no estaba en el cronograma inicial del primer día, pero como vimos que andábamos bien de tiempo, nos llegamos hasta la albúfera de reta. Eso sí, lo hicimos por asfalto, porque ahí no sabíamos del estado de los caminos. Y bueno, hicimos por asfalto esa parte y volvimos a Copetonas. Eh, después de visitar la albúfera, que también estaba, bueno, fin de semana largo, muchísima gente, pero bueno, un lugar muy lindo, muy interesante para visitar. Y finalmente la vuelta hasta Copetonas y la última parada que estaba programada en el colegio argentino, o lo que es el ex colegio argentino claro, danés. El ex colegio. Y bueno, ahí fue un tema muy lindo porque nos estaba esperando la señora que vive ahí con tortas, así que compartimos un mate abajo de los árboles. Pero ya se estaba haciendo tarde también y se venía negro, así que por ahí no relajamos todo lo que hubiéramos querido en el colegio y porque había que arrancar. Así que bueno, ahí compartimos el mate, unas tortas y ya caí alguna gotita y bueno. Arrancamos como para volver hasta la ruta. Ahí ya decidimos no hacer tierra, sino hasta la ruta y ya volver por ruta. Y bueno, y ahí tuvimos como quien dice el momentito más, más este, feo del, de la travesía, porque se nos cayó Marcelo, que es uno de los colaboradores de la organización. Claro. Y bueno, y se pegó unos golpes ahí feos, pero bueno, anoche lo tuvimos en el asado, así que tan anoche, mal no e s t a a Anoche estuvo en el asado, sí, la verdad que sí. Bueno. Eh, sabemos que es riesgoso porque, bueno, sabemos que en tierra y en moto puede pasar cualquier cosa. Bueno,、eh, la verdad es que se, se nos estaba haciendo tarde y había muchos lugares que en realidad estaban como raros para transitarlos porque estaban、eh, como lavados, entoscados, pero lavados y a su vez tenían muchos cortes, muchas grietas.、Sí. Entonces, este, por ahí, viste, es un segundo. Bueno, en una situación que Marcelo、eh, agarró algo de barro y hay una huella, no sé cómo fue en realidad de la historia, porque en realidad lo vieron los otros chicos, nosotros ya estábamos adelante, pero la situación, bueno, se genera una historia ahí, hay uno caído, bueno, de, gracias a Dios, este, fue algo que más anécdota que otra cosa, porque en realidad, gracias a Dios, está bien, él de salud y bueno, tendrá su recuperación, pero. Este, podría haber sido más complicados en el caso de una caída, como veníamos transitando por caminos vecinales, ¿no es cierto? Sí, bueno, aprovechamos de mandarle un abrazo a Marcelo, no muy fuerte porque estaba un poquito golpeado, así que no, no, un, un abracito nomás. Un abrazo tranquilo. Y bueno, y también decir, aprovechar la, la, el momento de decir que el almuerzo del domingo eran los chorizos a la pomarola de Marcelo. Exacto. Un, un especialista acá, en el tema. Estuvo impresionante que, los chorizos a la pomarola. Y pero, que pobre ni siquiera los pudo disfrutar como hubiera querido porque encima había pinchado antes, así que llegó más tarde. Exacto, a, salió. A propia comida llegó más tarde. Salió con la cubierta pinchada de、sí. la cifuente.、Si Sí, de sí. las Cifuentes, la pero bueno,、escuchado. un abrazo grande a Marcelo que siempre está, está firme sí, ahí, d e i d o y colaborando y, y empujando, porque el tipo empuja sí, sí. con la moto también. Y bueno, e m p e j a veces, pero... Y, pero aparte, otra, otra cosa que yo valoro muchísimo es、eh, la buena onda y, y la camaradería en la, entre el grupo, ¿no es cierto? Los que es, deciden participar de un evento como es este. Eh, que, todo, la verdad, que toda la gente ponga la mejor onda y la mejor、eh, pues, predisposición para que sea disfrute,、eh. eso vale muchísimo en una salida、eh, que, como fue este caso, la verdad que para mí fue bárbara. Eh, nosotros, eh, a, co a colación de esto, nosotros como m o t o c i c l i t a Independiente, yo he participado solo con ustedes, pero no tanto representando el grupo, digamos,、eh, como en forma particular lo he hecho. Pero esta fue la primera vez que. Cinco participantes de m o t o c i c l i t a Independiente, identificados con el grupo, participamos de una travesía rural. O sea que esto fue un evento, el, nuestro primer evento rural como grupo. Porque yo había ido con vos, había salido la última vez que salimos, que fuimos con Andrés.、Sí. Una salida particular. Entonces sí, sí, sí. No, no estaba tomado como grupo. Ahora fuimos como representación de m o t o c i c l i t a Independiente y la verdad que la pasamos bárbara. La pasamos bárbara, la vuelta estuvo genial. Así、bueno, ya, este... ya les dije yo anoche en la cena, tienen que dentro del grupo de motociclistas independientes crear el ala de motociclismo rural. Y ahora, y sí, porque vos sabés <risa> que l o e s tuvimos charlando、gente. con los chicos y bueno, yo hacía bastante travesía rural. En realidad, sí, sí. en el grupo siempre hubo poca gente que hacía lo rural, porque bueno, no a todos les interesa lo rural.、Eh, muchos hacen otro tipo de eventos, digamos, ¿no? no de. Y sabemos que en lo rural hay muchas cosas interesantes para conocer. Bueno, Mario, nosotros nos conocimos. Andando por caminos rurales.、Sí. Porque así fue. Sí, sí, travesía sí, sí. c s í a la primera vez que salimos juntos、eh, y que por ahí también cabe como reseña porque esto nació. Yo, en lo personal, no sabía ni que existían los grupos de motos.、Si claro. Yo me compro mi primer moto a los 47 años, empiezo a salir solo y no sabía ni que existían los grupos. Para mí, el mundo motociclístico era algo totalmente desconocido. Y la primera salida la hicimos con Matías. Sí. Con Exacto. Los tres salimos en la primera sí, sí. salida. Y claro, yo a Matías lo conocí en un camino vecinal, que era, creo que atrás del camino de Alfa, ahí, en una calle que venían dando yo y para Matías, bueno, que hacía que se yo, intercambiamos celulares y después se fue dando las cosas, se te conocía vos también después, pues ustedes ya se conocían entre ustedes,、eh, así que ahí se surgió, después、eh, hicimos algunas con Pablo Vidal también. Claro. Con Pablo hicimos con Pablo varias también. salidas sí, también sí, sí, que, sí. que tenemos de. La que hicimos a Fulton era 700 y pico kilómetros.、Si、sí,、no、tengo sí, sí memoria, esa fue <risa> importante. Esa fue importante, 700 <risa> kilómetros hicimos en dos días. Y la otra fue de 400 y algo.、Sí, las、sí. de esas fueron las más largas que hicimos. Pero sí, sí, realmente en la medida que. A mí me pasó eso, por ejemplo, ¿no? de salir a un camino rural por primera vez solo, como decía, sin saber que existía esto. Y yo me enamoré de eso. Me gustó la moto. Que nunca habían dado en moto y después en moto por caminos rurales, para mí ya se convirtió esto en una pasión. Sí, o l v i d a t e Es hacer... tu, forma, tu forma de vida porque te, te, te llena el alma esto, hacer este tipo de evento, sí, participar sí. de esto. Sí, yo, yo me, me acuerdo que yo en el 2015 había arrancado con una Brava 150 que tenía. Hacer unas pequeñas vueltas por, por caminos、sí. vecinales, por ahí, moreno al fondo. como, No sé cómo surgió la idea, porque la moto tampoco está preparada para eso, pero despacito, ¿no? Una vueltita. Empezó a interesar eso. Y después fue en el 2015, que yo ahora voy a cumplir con la corva en 10 años, que estamos juntos.、Eh, ahí fue cuando yo la compré y decidí empezar a participar de los eventos rurales. Que al、claro. poco tiempo fue que la conocí a ustedes. De ahí arrancamos con las movidas rurales. De, de, de, de, hicimos varias cosas rurales, varias salidas de la zona y también mucho más largas, como sí, esta sí. la de Fulton que hicimos noche en Fulton. Y bueno, la primera nuestra fue a Epecuente, ¿te、acordás? a c o r d á s A e p e u é n Ahí al Pueblito Fantasma. Va, estuvo tremendo. No, sí, y sí. el camino ese, que, ¿cómo es que se llama el camino? Eh, eh, Quebrada de Urquiza. Quebrada de Urquiza,、Bordeando、ese camino es paralelo a la ruta que va por asfalto desde. d o Rego a Frapal. A Frapal, exacto. Ese, es esa misma ruta. Traza, pero por la plaza, pero por rural. Por rural, pero ese camino fue impresionante. Sí, s e r e a l m e n t e se conocen lugares. Tenemos, y esto también es lindo mencionarlo para quienes están escuchando, que sepan que tenemos, es, vivimos en una zona privilegiada. Tenemos río, tenemos laguna, tenemos playa, tenemos m o n t a ñ a no demasiado lejos. Realmente vivimos en una zona privilegiada y para los que nos gusta hacer este tipo de turismo. Sí. No, es, realmente es para. No, pero aparte de eso, mirá. Disfrutar. Es como decís, vos tenés b a l n e a r i o tenés río, ferroviario. Ah, bueno, estaciones. Ferroviario, parajes. Eso es lo que entristece muchas veces un poco. Y el lamentablemente abandono, sí. ¿no? Pero bueno. Lamentablemente sí. La mayoría de las estaciones. La de desarrollo es p r i v i l e g i a d o Nosotros estamos、sí. privilegiados con la estación que tenemos recuperada, que convertimos en un centro cultural. Porque la verdad que hay muchos pueblos chiquititos que han desaparecido, han sido saqueadas. Y después es muy difícil recuperar una estación de sí, tren. Sí, sí. Porque... Nadie, nadie va a querer poner plata ahí. ¿Y quién para va a poner、levantar? plata ahí? Porque en realidad, encima ni siquiera es del Estado, es de particular.、Sí. Porque es una empresa ferroviaria. Eso... Sí, sí, que ni existe, pero bueno. Bueno,、sí. ahí estuvimos. Ahora, después lo contamos.、Eh, lo, que contó, lo que contó Victoria, que contó una parte de esa. d e s p e é s la hacemos ya cuando arrancamos con el tema del domingo. Eh, del, no, del lunes. Del el domingo, así que estábamos hasta la vuelta a Clar de Claromeco Clar Clar a Tres Arroyo. Del de domingo desde el Colegio Danés. a、ah, del, del Colegio Danés, Danés A Tres Arroyo y bueno,、eh, siguiendo un poco con la camaradería que vos re mencionabas recién, por supuesto, asado. Y acá tenemos que sacarle el sombrero, no tengo, pero、eh, a Mauricio, que、sí. el asador oficial de, de las travesías que. No, impecable, impresionante, impecable. Impresionante. Él se carga al hombro y también aprovecho de agradecerle por el medio de, de, de que se carga al hombro las cenas y es, no falla. O sea, ahí es ya garantía de, de que vas a comer bien y, y bueno, y puede pasar ese, el lindo momento que pasamos. No se hizo muy tarde, por supuesto, porque ya. No, no, porque. Todos cansaditos. Yo te digo, la verdad, estaba cansado. Sí, sí. El domingo estaba cansado. o Otra cosa que、más. me gustaría recalcar es el, el sitio, el, el, el camping de los camioneros que yo no lo conocía. Y la verdad que me sorprendió las instalaciones que tiene este lugar. También agradecerles a ellos, porque nos hicieron un precio muy módico y pusieron todo a disposición. La verdad que, gracias a la, la, los compañeros de camioneros, porque. Se reportaron con eso y bueno, las instalaciones que tienen son muy, muy buenas. Sí, la instalación es impecable.、Sí. Yo miraba una zona de camping este, excelente, con una sombra increíble, muchísima cantidad de fogones individuales,、sí. muchísima cantidad de fogones, y el salón-comedor es un lugar bárbaro. El fogón, la cocina, en todo, la verdad que en instalaciones. Las piletas yo las vi el otro día, no me podía creer, la verdad que. Yo no sabía que en desarrollo existía sitio, un lugar como, como el camping de los camioneros. Sí, muy lindo, muy lindo ese complejo. No es, no es para acampar así privados, digamos. es Para, no, para no, pasar no. el día. Pero para eventos como este nuestro, ellos lo, lo facilitan. Claro, sí, sí, no está abierto al público, digamos, como un camping tradicional. Claro, exacto. Eso, ¿eh? Dieguín,、eh, ¿te parece si ponemos un temita musical y seguimos conversando con la otra parte de la travesía con Alejandro? Dale, perfecto. Bueno, vamos a un temita musical y hacemos la segunda, la segunda parte de la travesía rural、eh, de, de la vuelta al partido.、Eh, con Alejandro estamos conversando de todo lo que se realizó este fin de semana aquí en Tres Arroyos. Bien, ya vamos a estar con el temita.、Eh, Tengo para contarles:、eh, se desarrolló el MotoGP este fin de semana,、eh, así que les voy a contar、eh, los, este, los podios, cómo completaron las la carreras Sprint y la carrera final del día domingo. Que bueno, no varió mucho los resultados, fueron más, básicamente los mismos pilotos en las dos carreras. Así que, este, lo que vos digas, Dieguito. Bien, continuamos en Motomaníacos. Vamos a, a seguir con la charla que estábamos realizando con Alejandro. Y ahora vamos a hacer el resumen del día lunes, que también partimos como lo hicimos el día domingo del cambio de los camioneros. También, más o menos, más, creo que la misma hora, más o menos. Así que, bueno,、eh, contanos desde el cambio de camioneros el día lunes hacia dónde nos dirigimos. Bueno, ahí, como decías,、eh, Mario, el encuentro fue nuevamente en camioneros. Ya para ayer、eh, lunes estaba previsto un desayuno: matecito, tortas que habían llevado、eh, las señoras de algunos de los colaboradores. Y sí, alcanzamos a salir un poquito más temprano el, el lunes, ayer,、eh, creo que nueve y media, algo así. Y el destino era Mayol. Mayol, ya sabemos, con su icónica iglesia y los chicos, el delegado y su pareja, allá, ¿cómo era el nombre? Recién me lo dijiste, ya me olvidé. Eh, eh, Victoria? Vic,、eh, Vic... No, Victoria, Victoria. No, Victoria hizo el, el, el, el, la reseña. Está bien, exacto, Victoria, sí, sí, perdón.、Eh, Victoria que hace con pasión esto de, de, de contar la historia de Mayol. Y bueno, y la facilidad que no tras Si、eh estaba, ah, ¿s -s se s、sí, u si sí, sí, También, y no e a m b i a d o peso en la siguiente g a se ha c r a d o Es así como ha ocurrido el p e s i d e n que ha c a m b a d o de l Es muy bien, pero ya se puede hacer una presencia y una presencia. アクティブスペンディア。 Pero, que se echó un r a t i a d o de esta s i t u a c i n que fue ese, vamos con los e s a d o s antes de que se、eh, l d pusiese que tiene una e n o r e e interés por contar a la historia. ¿goda? No, no, no, no. なので、<音声>